Bueno, buenos días a todos, a todas, a todos Como siempre, el agradecimiento de nuestra institución al cubrimiento periodístico que se hace de cada una de las actividades, y especialmente a que es el 35 Encuentro de las Letras Pampeanas, denominado Jorge Echenique, un homenaje, un recordatorio a uno de nuestros socios, presidente y uno de los investigadores más importantes que ha tenido nuestra provincia. Para anunciar este encuentro que se va a hacer en Jacinto araos a los 100 años de la masacre, de, de los obreros, así que es realmente importante e interesante los planteos que va a haber este fin de semana porque de alguna manera a aúna todas las luchas eh, que ha comprendido no solamente a nuestra provincia sino al país y también a nuestra patria grande y para la Asociación Campeana de Escritores, eso es una marca desde su fundación de estar siempre en el debate, en la discusión de los hechos históricos que hacen justamente a la construcción de esa patria liberal liberada. Eh, un programa realmente interesante, un montón de protagonistas y protagonistas de diferentes lugares del país y también de la provincia, que en detalles va a, a, a contar un poco Silvio, pero para nosotros es interesante poder plantearnos esta discusión, y este debate en torno a aquello que sucedió hace 100 años y ya está registrado en libros de investigación eh, en nuestra provincia, como también ha sido volcado en obras ensayísticas, en textos, en música, en video y por sobre todo poder eh, comparar ¿no? eh, los hechos y los sucesos que se siguen aconteciendo lamentablemente a lo largo de lo ancho de la patria grande. ¿no? Uno piensa en los acontecimientos de Chile, piensa en Colombia, piensa en el golpe del Estado en Bolivia y la recuperación de la democracia, la movilización de los pueblos originarios, los asesinatos en Colombia que se llevan 250 compañeros y compañeras asesinadas que firmaron justamente la paz. Y esto forma parte de lo mismo. Siempre siempre los represores son los dueños de las riquezas, son los apecidos que todos conocemos y que conforman de una manera esa lid que está siempre contra el pueblo trabajador, contra los obreros, contra el proletariado. Y creemos que es significativo poder eh, rememorar estas luchas es el próximo sábado, el jueves va a estar el acto oficial de la Municipalidad y el día domingo también va a estar representándose la cantata Trigo y Discordia de Guillermo Herzl y Mario Figueroa y creo que, que esa, esa programación en conjunto de Estado, de instituciones, eh, de diferentes organizaciones resignifican justamente la lucha de nuestros compañeros obreros. bien eh... Como decía Sergio, para nosotros como institución, como eh, esta agremiación cultural es eh, sumamente importante estar discutiendo y referenciándonos en, en una fecha tan importante como es 100 años de, de la masacre de Jacinto Arauz. Eh, la AP eh, a los 90 años hizo un encuentro que se llamó Waldo Bayer Eh, que estuvo plagada de, de participación y con mucha juventud, muchos estudiantes que se hicieron eh, eco de, del programa y en esta oportunidad eh, nosotros hemos eh, invitado a participar algunos amigos que eh, se han, eh, han accedido a, a participar y eh, podemos decir que Marcelo Balco eh, va a participar, es un historiador que que habla mucho sobre, bueno, su militancia es eh, sobre los pueblos originarios, eh, él tiene una trayectoria muy importante, y estará acompañándonos con un video que, que nos ha hecho llegar, al igual que Federico Mare, que es un amigo de, de, de la APE, que, bueno, que siempre participa y en esta oportunidad va a hacer una ponencia sobre Jorge Chenique, Eh, el Heródoto eh, de, la, de la Pampa eh, es un trabajo muy especial que seguramente vamos a poder disfrutar y poder homenajear a Jorge Chenique eh, también estará acompañándonos la poeta Mapuche Liliana Ancalado eh, esto es un, un poco lo que eh, rescatamos de, de, de las ponencias que se van a presentar más allá de los escritores y escritores que se van a ir sumando va a haber videos musicales videos de eh, videoarte Eh, que referencian justamente eh, estos sucesos, eh, un trabajo hecho por la Biblioteca eh, Morissoli, eh, un trabajo realizado por eh, las artistas Ana Paula Di Nardo, Mariela González, Florencia Pumilla y bueno, en torno a eso vamos a estar brindiendo eh, un homenaje a los bolseros justamente a Eh, también en concordancia con los 100 años de la Patagonia trágica, así que para nosotros es eh, sumamente importante estar debatiendo esto en, en un momento crucial, en donde la Patagonia sigue viviendo momentos de, de persecución y hostigamiento de los pueblos originarios, así que eh, para nosotros eh, este 35 encuentros eh, se suma a todos los encuentros que vienen manifestándose la APE, pero es sumamente importante para... Eh, crecer como sociedad e interpelarnos como en la propia historia que, que vamos desandando así que